Deben de ser diversificadas, de todo lo que tiene que ver con la, con la gestión o la autogestión, porque bueno, pues México ya no es una prioridad para la cooperación internacional, entonces tenemos que diversificar nuestras estrategias de gestión.、Eh, se debe de incluir pues, el enfoque psico psicosocial en el trabajo que hacemos las organizaciones, no s o l o para las personas migrantes o refugiadas con las que estamos trabajando, sino también para nuestra. Eh, para nuestro autocuidado. Es importante promover muchos más intercambios de análisis, de experiencias y metodologías desde distintos contextos y desde distintos enfoques.、Eh, debe de haber mayor nivel de incidencia y análisis con medios de comunicación, o sea, aunque se tiene trabajo, pero es importante como fortalecer mucho más el trabajo con medios. También otro reto p u es es la inclusión de otros movimientos sociales como los sindicatos. n o En Estados Unidos, pues, eh, eh, la población migrante se ha vinculado mucho con los sindicatos, con otros movimientos sociales, y en México, bueno, siendo autocríticos, nos hace falta como mucho más vincularnos con, con este tipo de actores. También otro reto es fortalecer la articulación regional en agendas políticas, es decir, tener mucho más vínculo. Con organizaciones de Centroamérica o i n c l u s i v e de Latinoamérica, de Canadá y de Estados Unidos para lograr tener una agenda política,、eh, digamos, común. Por ejemplo, algo que me, nos decían algunas organizaciones de Guatemala: decían, ay, qué bueno que ya se aprobó la ley de migración. Nosotros les decíamos: no, es que esa ley de migración está pésima, criminaliza a la migración y a los defensores de derechos humanos, etc. Entonces, nos hace falta como tener mucha más articulación y más trabajo. Es importante que se ponga una apuesta en común de los recursos que, se, que tienen todas las organizaciones y evitar la indivi, indivisibilización de las iniciativas.、Eh, es importante también la articulación de observatorios. Eh, se han creado varios observatorios sobre migración, sobre otros temas, pero en realidad necesitamos articularnos、eh, de mejor forma, sobre todo promover el intercambio de las experiencias. En cuanto al tema de seguridad, como defensores de derechos humanos, pues es importante diseñar un plan de riesgo y contingencia con miras a contextos determinados, es decir, qué pasa ahora que viene el tema electoral, cómo vamos a actuar. Eh, si se viene una coyuntura, cómo vamos a actuar tanto a favor de la población migrante y refugiado, pero también hacia nuestra propia protección.、Eh, otro reto es brindar un acompañamiento técnico y psicosocial, por ejemplo, a organizaciones que, que son más pequeñas, que vamos empezando, como poder、eh, fortalecer esta parte.、Eh, también hablábamos de establecer un plan de seguridad、eh, de organizaciones y, y de colectivos. En caso, por ejemplo,、eh, si existe algún、eh, hostigamiento o alguna amenaza de muerte, pues algún defensor, alguna casa de migrante, algún albergue, pues saber qué vamos a hacer, porque en realidad vamos armando las estrategias como van sucediendo las cosas, pero no se tiene como un plan de seguridad y de, y de reacción concreto. Y finalmente se hablaba de poder tener un registro de las amenazas. Eh, q u e han sufrido las organizaciones, los alberes, las casas del migrante. Si bien la Pastoral de Movilidad Humana casi acaba de sacar un informe sobre la agresión a defensores de, de migrantes, pero es importante pues, poder、eh, que sea un informe c o mucho o m más colectivo y mucho más、eh, de conjunto. Y ya. ¿No nos van a aplaudir? s <risa> Híjole, un trabajote, ¿no? ¿Eh? Mucho trabajo. Fue una... Fueron como tres mesas en una, ¿no? Bueno, si hubiera comentarios o preguntas. Estela. Ahí va el micrófono. Este, quería hacer un comentario sobre dos cosas de las, que, de las muchas que han estado mencionando. Este. Sobre la atención psicosocial, sobre el tema de solicitar a las autoridades atención psicosocial. Y yo creo que hay que pensárselo muy bien.、Eh, la atención psicosocial avanza un paso más sobre la intimidad de las personas. s、eh, Cómo suponer que un aparato eminentemente represivo puede tener este, la suficiente limpieza ética como para poder proporcionar, decididamente no. En, de ninguna manera conozco incluso a l g u n o s especialistas que trabajan para, para el Estado este, y, sobre todo, en lugares de represión, de reclusión. Y absolutamente no, porque es, digamos, dejar que, que justamente que la represión de un paso de ser externa, que ya es bastante, a que incluso se vuelva más interna todavía, que avance más. Entonces,、eh, considerar el aspecto psicosocial desde dentro de las organizaciones, perfecto, necesario. Necesario siempre y cuando sea una atención, digamos, las personas responsables de esto tengan una formación de calidad y tengan una posición política tomada, porque es necesaria una posición política al respecto. El protocolo de Estambul es un peritaje que se hace, digo, para quienes no estén familiarizados. El tema. Tenemos un problema grave con el protocolo de Estambul. La federación lo incluyó constitucionalmente como una obligación del Estado de tomar el protocolo. Esto ha significado que se, este, se supone que formaron gentes del Poder Judicial para tomar el protocolo. Este, si hubiera tiempo, yo les podría mostrar los detalles de los protocolos tomados por el Poder Judicial. Son retraumatizantes en todos los sentidos, absolutamente. Entonces, este, si hay la mala suerte de que hay un proceso judicial y el juez lo impone como、eh, desde el Poder Judicial, y bueno, tendrá que atravesar el protocolo, pero pedirlo jamás. Hacer el peritaje de parte de, del lado de una organización, de un defensor, por supuesto, porque está garantizado, digamos, qué es lo que se va a tomar y, sobre todo, las condiciones. Es un protocolo que es un peritaje exhaustivo que vuelve a la persona sobre las condiciones de apresamiento o de tortura, según el caso. Es muy delicado, tiene que estar manejado por alguien con mucha responsabilidad. Así que, bueno, quería hacerles este comentario. Este, en cuanto al protocolo,、si、es, evidentemente es esta última parte que mencionas, a lo mejor justo como por la rapidez, pero es en ese sentido. Nosotros desde el FRAI ahorita tenemos un caso、eh, de una persona de nacionalidad cubana que estuvo desaparecido para nosotros como dos días. Y justo、eh, con la CNDH, bueno, después de que ya e ya, ya salió t u v o y s a de la estación migratoria en donde estaba,、eh, y ahorita la CNDH, justo porque ellos tienen, digamos, la, la, el poder de aplicar este protocolo, pero sí siempre ha sido desde la sociedad civil, también se apoyó, nos estamos apoyando con la gente de la LIMED, que también tienen、eh, capacidad de aplicar el, este peritaje, pero sí、eh, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y la otra, ¿qué era? <risa> ah, el acompañamiento psicológico. Ahí, por ejemplo, más bien es en cuanto lo vimos en el tema de transmigración. Porque, bueno, nosotros trabajamos con las personas migrantes que están、eh, a punto de ser deportadas, que muchas veces son víctimas de trata, víctimas de algún delito, o solicitantes de la condición de refugiados, o migrantes que han pasado un proceso bastante traumático. Y ahí,、eh, más bien, era en el sentido de exigir a migración que nos deje ingresar con nuestros psicólogos. El asunto ha sido que no nos ha dejado entrar ni con los psicólogos. Y ellos lo que dicen es que ellos tienen su propio, sus propios、eh, relaciones o convenios con la jurisdicción sanitaria, por ejemplo. Dimos la oportunidad para que una persona de la jurisdicción sanitaria tuviera contacto con una persona que queríamos darle contención, y bueno, básicamente ni siquiera la dejamos hablar con él porque era una psicóloga social y nosotros necesitamos una psicóloga clínica. Al terminar, no se le pudo dar esta contención porque el Instituto Nacional de Migración,、sí. ostentándose de que es un espacio de seguridad nacional, no dejó entrar a psicólogos、eh, de la organización, ¿no? o los vínculos con los que tenemos con algunas escuelas. Pero sí, es completamente de acuerdo con que debe ser desde sociedad civil para evitar traumatizar una vez más.